Her、radio Show. Buenas Noches, buenas noches, buenas noches, mis amigos y mis amigas, buenas noches, mis colegas del metal, bienvenidos todos y todas a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de d e m e t a l p r c o m Heavy Metal Mansion con bases en San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos y gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy y los que nos han sintonizado en todas las noches anteriores desde que comenzamos este programa. Así que bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Transmitimos a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com en Puerto Rico, pero también estamos transmitiendo a través de nuestras amigas emisoras afiliadas que se han encadenado con nosotros. Y entre ellas tenemos a c e s a r Radio Rock.com, donde nos estaremos transmitiendo todos los domingos a las 21 horas en Bolivia. También a través de Asaltomataradiorock.com todos los lunes a las 12 del mediodía en España. A través de CenoFMMetalCorrosivo.com todos los lunes a las 6 de la tarde en México. También a través de Frecuencia Online Radio.com todos los lunes a las 22 horas en Argentina.、Eh, c e s a r Radio Rock.com The Classic. Regresamos a Bolivia todos los martes a las 21 horas. Y desde este próximo viernes, desde este próximo viernes, se une a nosotros, se encadena a nuestras afiliadas, e Spectro FM 98.8 en Corrientes, Argentina, donde estaremos transmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show todos los viernes. A las 10 de la mañana, hora de Argentina. Así que bienvenidos, bienvenido a la gente de Spectro FM 98.8 en Corrientes Argentina, donde vamos a estar sonando a través de la banda FM allá en Corrientes Argentina. Bienvenidos. A la cadena y a las afiliaciones con Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que seguimos creciendo mi g ente y seguimos expandiendo Horizonte de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que enhorabuena. Como en todos los programas, les invito a que puedan formar parte de nuestro chat en vivo a través de la plataforma de Heavy Metal Mansion. Y simplemente tiene que entrar a metalpr.com diagonal en vivo. Ahí automáticamente le aparece una cajita para que ponga su nickname y automáticamente pasa a formar parte del chat en vivo, donde puede compartir impresiones, comentar, echar bromas y hablar de música y de otros temas más durante la、eh, transmisión. No solamente de Heavy Metal Bunker Radio Show, pero también durante la transmisión del próximo programa que nos sigue, que es La Nueva Lechonera del Rock, con nuestro compañero y hermano El Lechón Atómico. Así que habiendo dicho esto, les doy la bienvenida oficialmente a toda esa gente de Puerto Rico, a todos en Estados Unidos, en Bolivia, España. México, Argentina y en cualquier otro lugar del planeta que nos estén sintonizando. Bien, ya comenzamos con nuestro、eh, programa, con nuestro、eh, despegue. Nuestro despegue fue nada más y nada menos que con una banda legendaria que fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Y que al día de hoy todavía están dando cascabinazos por ahí. Y estamos hablando de la banda Satan. De su álbum debut en 1983, Court in the Act, estábamos escuchando el tema Trial by Fire. Satan es una banda que comienza bien temprano, en los años 80. Y como les dije, fue parte de lo, del movimiento de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Y después de haber lanzado varios demos, en 1983 lanzan su primer álbum de larga duración, que se conoce como el c o r d India, que no solamente es su, es su álbum debut, p e r o también es su álbum icónico. Es el álbum que los ha caracterizado a ello y quizás uno de los álbumes más famosos. De la banda s a t a n Así que con eso es que comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Bien, pero vámonos, vámonos r a p i d i t o a la música, que para eso es que estamos aquí. No estamos para hablar, estamos aquí para escuchar melodías luciféricas, riff y mucho bombo, mucho bajo y mucho high pitch. Estamos aquí para escuchar eso que nos apasiona tanto, que le llamamos metal pesado. Y hoy, hoy la avena me dice que escuchemos cosas clásicas, pero hoy vamos a escuchar cosas clásicas un poquito rebuscadas. ¿Y ¿Okay? a qué le llamamos rebuscado? Vamos a escuchar cosas clásicas, pero que no, es, no son bandas. Eh, que están en la palestra pública todo el tiempo y que la gente habla de ella todo el tiempo y que son como que las bandas más populares y más famosas, así como. Como Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden,、eh, que todo el mundo está hablando todo el tiempo y tan pronto hablan de Heavy Metal, rápido dicen Metallica y si hablan de Rock, rápido dicen The Flapper. No, vamos a escuchar algunas bandas que han sido bandas importantes en la industria, en la historia del Heavy Metal, que no le damos quizás la importancia y muchas veces la subestimamos, pero han sido bandas icónicas, bandas importantes. En la historia del heavy metal, y vamos a comenzar este bloque con una banda que me gusta bastante. Es una, band, una de las bandas más brutales,、eh, no solamente en sus producciones, sino en vivo. Pero es una banda que no todo el mundo habla de ella y no es una banda que está、eh, constantemente en, en el argot de la gente. Y estamos hablando de Jack Panzer. El audio online del rock se llama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 distintos Programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para e s c u c h a r n o s de tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play. O pilla los productos personalizados d en u e s t r o merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online e l rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso aquí y esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Para todas esas personas que nos hayan sintonizado un poco más tarde, les saludo a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, con bases en Puerto Rico. Pero también estamos retransmitiendo a través de Cesar Radio Rock.com en Bolivia. De Asaltomataradio Rock.com en España, de Metalcorrosivo.com en México, de Frecuencia Online Radio.com en Argentina, también en César Radio Rock The Classic en Bolivia y ahora, a partir de este próximo viernes, A través de e Spectro FM 98.8 en Corrientes Argentina. Así que estas son nuestras hermanas emisoras afiliadas y encadenadas con Heavy Metal Bunker Radio Show. Y dándole un gran saludo a toda esa gente de todos esos países latinoamericanos y europeos en nuestro programa de Heavy Metal Radio s Bunker Radio Show. Bien, ese bloque que estábamos escuchando,、eh, como les dije, pues eran bandas、eh, clásicas, bandas que jugaron papeles importantes en la historia del heavy metal, pero que no son bandas de las que se habla mucho ni son las bandas más populares entre la gente cuando se habla de. Específicamente del rock y del heavy metal. Y comenzamos con una super banda que a mí siempre me ha gustado mucho. Y esta es la banda Jack Panzer. De,、eh, de su álbum debut, De、eh, debut su álbum que se llamó Ample Destruction de 1984, estábamos escuchando el tema Symphony of Error. Un temazo、eh, en la voz de nada más y nada menos que de el señor Harry Coughlin, mejor conocido como The Tyrant, un cantante espectacular, no solamente、eh, en Jack Panzer, p e r o también es el cantante de Satan's Host y de、eh, Titan Force, que son proyectos、eh, con el que él está actualmente. Activo. Así que eso era lo que teníamos: Mr. Harry Coughlin the Tyrant con Jack Panzer de su álbum debut de 1984, Ample Destruction. El tema que estábamos escuchando era Symphony of Terror. Después nos fuimos con una banda que es un clásico,、eh, y siempre que hablamos de ella, pues hablamos con mucha nostalgia. Y estamos hablando de Sabatage. Sabatage, como todos saben,、eh, fue una super, una super banda en un momento dado.、Eh, y de su icónico álbum, Hall of the Mountain King, de 1987, pues precisamente estábamos escuchando、eh, el tema. De, eh, que lleva el nombre de esa producción, Hall of the Mountain King. Este tema en la voz de Mr. John Oliva, quien es un cantante espectacular. Y en la guitarra, quien fue su hermano en vida, Mr. Chris Oliva, que、eh, lamentablemente falleció muy temprano en la vida. Y eso、eh, cambió completamente el giro de lo que fue s a b a t a g e Pero. Eh, nos quedan los grandes temas y la música que nos dejó en su legado. Eso era Sabotage. Y después nos fuimos nada más y nada menos que con Mr. Impeliteri. Mr. Impeliteri o Mr. Chris Impeliteri con su banda、eh, solista. En ese、eh, momento lanzan su primer álbum en 1988. Que se llama Stand in Line. Pues de ese álbum Stand in Line de 1988 estábamos escuchando precisamente ese tema en la voz de nada más y nada menos que de ese gran cantante Graham Bonnet, que es ha sido muy popular. No solamente por cantar c o n i m Peliteri, pero también fue cantante de Rainbow,、eh, el cantante de Alcatraz y también tenía el Graham Bonnet Band y muchos otros proyectos. Que de hecho, actualmente、eh, Alcatraz está a punto de lanzar un nuevo álbum y Mr. Graham Bonnet suena muy, muy bien, por lo menos en los temas que han salido a la luz. También en este disco toca el bajista Chuck Wright, ¿sí? el mismo que tocó con Jufria y que después se convirtió en el bajista de Quiet Riot. Chuck Wright fue parte de este álbum Standing Line de Mr. i m p e r i t e r l Así que eso era lo que estábamos escuchando en este bloque. Pero nada, vámonos r a p i d i t o con nuestro próximo bloque y vamos a continuar nuestra línea de clásicos. Eh, no tan populares, y vámonos con una banda que, más que una banda, fue un proyecto、eh, que fue un proyecto tan y tan y tan brutal que no aguantó mucho y no duraron mucho tiempo. Vámonos con Mars y su álbum Project Driver. Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Estamos de regreso, mi gente. Estamos de vuelta aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y eso que estábamos escuchando era nada más y nada menos que un proyecto, un super group que se formó en 1986. Y que El nivel de esta banda era tan brutal que no duraron más de un álbum, simple y sencillamente、eh, desaparecieron como proyecto. No sé si se han dado cuenta que cada vez que se hace un super group, una de estas bandas que está compuesta por muchas estrellas, en realidad no duran mucho tiempo.、Eh, tiran un álbum y ya en el segundo álbum uno de ellos se fue, cambiaron a alguien y después termina estando uno de ellos usualmente. El menos estrella termina cargando con el nombre. Y, y esto es como que una constante. Pues esta banda no fue、eh, la excepción. Y en 1986 se unen Mr.、Rob、Rock con Tony m c a l p i n e Tommy Aldrich y Rudy Sarso. Y forman lo que se conoce como Mars, que no es otra cosa que las、eh, iniciales de cada uno de ellos. Y lanzan este álbum que se llama Project Driver. El álbum está simple y sencillamente espectacular en todos los sentidos.、Eh, después de este proyecto, después de este álbum, simple y sencillamente cada cual siguió su carrera y Mars no existió más. Así que de su álbum Project Driver, de 1986, estábamos escuchando el tema Nation on Fire. Un temazo. De una gran banda, o si se le puede llamar banda, yo diría más un gran proyecto.、Eh, que cuenta con, si no es mi guitarrista favorito, uno de mis guitarristas favoritos de siempre, Mr. Tony McAlpine.、Eh, y entonces, pues eso era lo que teníamos en ese, en ese tema. Lo próximo que escuchamos era Rainbow. Y ahí sí nos fuimos con un tema bastante conocido y bastante popular. En la voz de Mr. Ronnie James Dio de su álbum Rising de 1976, estábamos escuchando el tema Stargazer, que es como un tipo de himno ya cuando hablamos de Ronnie James Dio o cuando hablamos de la era de Ronnie James Dio con Rainbow. Y cerramos este bloque con un señor que me parece que ha sido un guitarrista espectacular toda la vida. Y estamos hablando de Mr. Michael s c h e n k e r De su álbum Assault Attack de 1982, estábamos escuchando precisamente el tema Assault Attack. Un、eh, temazo. Que, pues casualmente también、eh, cuenta con Mr. Graham Bonnet como el cantante de ese álbum. Parece que hoy es la noche de Mr. Graham Bonnet. Esto fue casualidad, ¿verdad? Pero está bien, me gusta Graham Bonnet.、Eh, así que eso era lo que teníamos en este bloque: bandas clásicas, músicos extraordinarios y excepcionales que muchas veces los subestimamos y. Cuando hablamos de rock, cuando hablamos de heavy metal, no hablamos de estas bandas ni hablamos de estas personas cuando ellos fueron parte esencialmente clave en gran parte de la historia de lo que es el heavy metal. ¿okay? Así que vámonos con nuestro próximo bloque. Y esta vez nos vamos a ir con una banda un poco más reconocida de su álbum más reciente del 2019, The Verdict. Vámonos con Queen Shrine.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 Y eso que estábamos escuchando en este bloque era nada más y nada menos que Queen's Ride. De su más reciente álbum, The Verdict de 2019, estábamos escuchando el tema Man the Machine. Un temazo de un extraordinario álbum en la voz de nada más y nada menos que Mr. Todd La Torre. Así que eso era lo que teníamos de Queens Ride. Después nos fuimos con una banda del de movimiento del New Wave of Traditional Heavy Metal. Una extraordinaria banda canadiense que se ha quedado con todo en esto del movimiento de las bandas de la nueva generación. Estamos hablando de Riot City. De su más reciente álbum en el 2019, Burn the Night. Estábamos escuchando precisamente el tema. Burn the night, un bandón.、Eh, por alguna razón, en algún momento de esto de la pandemia y del lockdown,、eh, pensamos que Royal City se había,、eh, se había separado, pero, pero no, no, no. Están, en, están vivitos y coleando, y de hecho ya vi que hay unas fechas que se han recalendarizado. Eh, y en los que ellos están involucrados. Así que enhorabuena porque Riot City es un bandón para todas esas personas que tienen la mente y el cerebro a b i e r t o para recibir、eh, nuevas bandas、eh, de la nueva generación. Riot City es una extraordinaria opción. Y después cerramos este bloque con la banda legendaria española Zarpa. De su álbum Inferno de 2003 estábamos escuchando el tema Babilonia la Ramera. Sarpa, un bandón clásico de lo que es el metal en castellano español. Así que ahí estábamos escuchando algo de Sarpa. Pero nada. Terminamos este bloque y nos montamos en el próximo, y seguimos con el metal en castellano. Y esta vez nos vamos a ir con una banda realmente legendaria. Esta banda, que es una leyenda del metal en castellano español, comienza en 1981, bien tempranito, bien tempranito, en los 80. De hecho, he dicho aquí en varias ocasiones que ha sido la primera banda que yo escuché en mi vida. La primera banda que escuché metal en español、eh, fue precisamente de esta banda. Y en esta semana me ha dado con escuchar su más reciente álbum del 2019. Y de verdad que me quedé atónito. Cómo esta gente, a pesar de tantos años, todavía siguen sonando tan, tan peculiar, con tanta energía.、Eh, y me encantó este último álbum. Estamos hablando de la banda o b u s De su más reciente álbum, Con un Par, vamos a escuchar un tema que me dan ganas de dármelo porque se llama w h i s k y con Hielo. Ha ha ha ha ha! Mónica Y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Puro Metal desde el 2001. Reconocida mundialmente. m e t a l p r c o m Heavy Metal m a n c h e s t e César de Classics. Reunimos la colección de éxitos musicales que siempre has querido volver a escuchar. Ay, ay, ay, papá. Mientras escuchaba eso, me tuve que levantar a prepararme un whisky con hielo por culpa de o b u s Sí, eso era o b u s de su más reciente álbum con un par. Un álbum que lanzaron el pasado año 2019.、Eh, y el tema que estábamos compartiendo con ustedes era w h i s k y con Hielo. Un álbum que no había tenido la oportunidad de escuchar todavía. Y que esta semana, por, por X o por Y razón, me tropiezo con él y me siento a escucharlo. Y tengo que admitir que me lo disfruté muchísimo. Es un álbum bastante jocoso. Sus temas、eh, son bastante.、Eh, ¿Qué te podría decir? Bien fácil de digerir. Tiene mucha jocosidad.、Eh, la música está muy bien hecha. Te, si lo escuchas, te vas a divertir muchísimo. Me parece que es un extraordinario álbum de Obús.、Eh, lo escuché y me gustó mucho. Por eso quise compartir con ustedes、eh, algo de ellos. ¿okay? Así que si tienes la oportunidad de buscarlo y disfrutarlo, pues ahí está. La gente de o b u s Bien. Y、eh, lo próximo que escuchamos era otra banda del nuevo movimiento del metal tradicional o el New Wave of Traditional Heavy Metal, metal de la nueva generación. Y esta banda se llama Power Theory. Power Theory de su álbum Force of Will del 2019. Estábamos escuchando el tema Spitting Fire. Power Theory me gustan mucho, me gustaron desde la primera vez que los escuché. Me parece que son una banda fenomenal. Me parece que es de estas bandas de la nueva generación, pero que no se montó en el saborcito este del Power Speed Metal, sino que es un heavy metal más calmado, más profundo,、eh, con más oscuridad y mucho más agarre. Me gustó mucho y este álbum, Force of Will, es excelente. Así que altamente recomendado. Y cerramos este bloque con la banda también española Doondame. Doondame en el 2013 lanza un single que, dicho sea de paso, no está incluido、eh, en más ningún otro álbum, por lo menos que yo haya encontrado.、Eh, y este single se llama Mil Golpes. Un Tema que me gustó mucho, me gustó mucho la temática, me gustó mucho también el videoclip. Y me parece que es una banda que tiene una extraordinaria ejecución musical. Así que me gustó mucho y lo quise compartir con ustedes. Esto era Doom Dain Mil Golpes de l su single del 2013. Bien, vamos a Vamos ahora a poner un poco de fuego. He cogido la costumbre de. De siempre incluir un, un bloque candeloso, algo con fuego, algo con agresividad, algo con violencia. Vámonos con un bloquecito trachoso y vámonos con una de estas bandas que fueron parte del Big Four y vámonos con Dave Mouston y Megadeth. Todos los jueves a las 10 de la noche, escuchas clásicos del g e a v y Metal a través de AC Rock y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, m e t a l e en español. Todos los jueves a las 10 de la noche, por AC Rock Radio. Ay, Virgen, qué candela es lo que hubo en ese bloque que acabamos de lanzar. Lo que había era crema ardiendo y comenzamos con nada más y nada menos que con una de las grandes bandas icónicas del trash metal y parte de lo que se conoció como el Big Four. Estamos hablando de Megadeth. De su álbum Rust in Peace de 1990, estábamos escuchando el tema Holy War. Representando a la escena trash de Los Ángeles, aunque Dave Munson t no quiere decir que ellos son de Los Ángeles, Megadeth es de Los Ángeles, igual que Metallica. Metallica se mudó para San Francisco y de ahí voló, pero la, los orígenes de Metallica son Los Ángeles, California. Metallica no es de la escena de San Francisco y Megadeth tampoco. Bien, después nos fuimos. Con nada más y nada menos que con Tankard. De su álbum Zombie Attack de 1986, estábamos escuchando el temazo Maniac Forces. Tankard representando a esa escena alemana, a los Tautonic Four, en su álbum Zombie Attack, que fue su álbum debut en 1986. Después nos fuimos con uno de mis favoritos. Nos fuimos con nada más y nada menos que con The d a n g e r De su álbum Dream Call for Blood de 2013. Estábamos escuchando precisamente el tema Dream Call for Blood. Que me parece que es un álbum simple y sencillamente espectacular. Ahí estaban los chicos de The d a n g e r representando la escena de la. Bahía de San Francisco. Y después nos fuimos para New Jersey con otra de mis bandas favoritas, y esto era Overkill de su más reciente álbum, The Wings of War de 2019. Estábamos escuchando Last Man Standing. Dicho sea de paso, el último concierto que yo vi en vivo antes de toda esta cuestión de la pandemia. Pues fue precisamente Overkill, un conciertazo de puta madre. Un concierto con todos los colores, con todos los atributos, con todos los defectos. Una cosa simple y sencillamente brutal. Entonces, Overkill, a pesar de los años y cómo han pasado los años. Están en un standing y a un nivel simple y sencillamente espectacular. Así que ahí teníamos estos cuatro pilares de、eh, diferentes escenas del trash metal. Me dice mi relojito de arena que no me queda tiempo para más, que se me ha acabado el tiempo que me concedió Heavy Metal Mansion para este programa. Así que yo los voy dejando hasta la próxima semana. Les deseo. Que pasen una extraordinaria semana. Que por favor se cuiden mucho. Que la pandemia no ha terminado. Que sigan protegiéndose usted y siga protegiendo a su familia. Las próximas semanas nos volveremos a escuchar en otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Por ahora se despide su amigo y colega del metal, Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. And I saw a s t o n e from heaven falling unto the earth, and there was given to him the key of the pit of the abyss. And in those days men shall s e e death, and shall in no wise、right、find it. And they shall desire to die, and death flee from them. Stomps thunder and t r u e w a y o u t s h a r u n s on